Este año fueron varias sorpresas sobre las que pudo volver atrás. El, a, a fin del año pasado, una decisión sobre Praera del Puma, que tuvimos que advertirle que no se podía trabajar en eso sin, sin consulta a la mesa de protocolo intercultural, que se, que la habían obviado. Después, en la Casa de la Cultura del Dario, también tomaron una decisión de que el Consejo Deliberante tiene que ir ahí, y después hay que volver atrás con eso. Después también tuvimos eh, que sacar el boleto secundario, un tema de inconsulto, y tuvieron que volver atrás con eso. Y también aquel proyecto sobre la Marina del Lago, digamos, que una declaración a favor de un privado, y tan, que también estamos viendo que se está volviendo hacia atrás con eso, porque no porque la comunidad no lo está viendo. Y finalmente esto que es menor, que tiene que ver con la sanción que me, que me aplican a mí y sobre la que hay que volver para atrás. Digamos, es, son ya 5 o 6 hechos graves, pero que después tuvieron que para atrás.